Si nos quedamos por el barrio, nos quedamos por la ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno porteño quiere avanzar en la modificación del código de planeamiento urbano, q u é es lo que buscan: que se pueda construir aún más alto y densificar aún más. La ciudad. Esto lo está empujando el gobierno de la ciudad sin que esté pasando por las comunas y los consejos consultivos, que se supone que es la vía de participación ciudadana para que vecinos y vecinas puedan ver qué les parecen esos planes. Aquí en la comuna 5, Almagro-Boedo, nos cuesta bastante pensar en densificar aún más esta zona ya colapsada en el tránsito, que haya edificios más altos, por lo que pasa también con los servicios, por lo que, falta, con lo que pasa digo, con la falta de espacios verdes también. Para entender lo que puede implicar una modificación del código de p l a n i i c a c De planeamiento urbano En este sentido, estamos ya en contacto con Octavio Fernández, es docente de la FADU e integrante del Grupo de Patrimonio de la Comuna 5. Octavio, buenos días, Diego, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Octavio, contanos en principio cómo funciona el Código de Planeamiento Urbano y cómo se fueron enterando las intenciones del Gobierno Porteño de modificarlo y hacia qué lugar. Bueno, mira, el Código de Planeamiento Urbano es una ley muy importante porque es la ley que regula qué y cuánto se puede construir en cada lote de la ciudad. Eh, nosotros, el código de planeamiento urbano actual que tenemos ahora es de la dictadura, es del año 77, o sea, ya tiene un largo trecho, y, y es un código que nosotros entendemos、eh, que, que no es tan bueno, digamos,、eh, tiene un lenguaje demasiado técnico, a veces poco claro para los vecinos. Por supuesto,、eh, no se, se hizo sin consenso, sin consejo legislativo y tampoco de, de los vecinos. Y nos dejó una ciudad muy fragmentada, digamos. Esto que vemos siempre que por ahí tenemos una cuadra alta y la cuadra enfrente baja, o sea, no es una ciudad homogénea.、Eh, y es necesario cambiarlo. Ahora, el, el, como vos decías, el gobierno de la ciudad、eh, está intentando cambiar este código, lo cual nos parece una buena oportunidad para, para nosotros como vecinos incidir en esta, en esta propuesta de cambio. Lo que pasa es que una cosa es lo que ellos、eh, dicen, lo discursivo, y otra cosa es lo real.、Eh, esto se empezó a gestar、eh, a partir del año pasado, esta idea, porque empezaron a, circula a circular en noticias de que、eh, el gobierno se estaba reuniendo con los grandes desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, IRSA, que,、eh, como sabemos, es si no el principal desarrollador inmobiliario de la ciudad. Que es、eh, quien quiere, por ejemplo, construir el shopping de caballito o los solares de Santa María, que es un barrio privado ahí cerca de Puerto Madero.、Eh, entonces estaba empezando a pensar el código de planeamiento urbano, es decir, qué se puede construir y cuánto en cada lote con los principales desarrolladores inmobiliarios. Este, entonces, desde lo discursivo nos dicen que, es un, que va a ser un código homogéneo, respetando la ciudad, lo existente, respetando la participación vecinal. Pero lo que nosotros vemos es que en realidad esa, esa participación, primero, como vos decías al comienzo, está por fuera de la ley de comunas, es decir, las comunas, cada comuna、eh, de la ciudad tiene su espacio de participación vecinal, que lo único que requiere es que el vecino esté i n s c r i t o、eh, su domicilio en esa comuna. Puede ir a participar y a decir su parecer, su opinión,、eh, y eso se debería traducir en acciones concretas. Bueno, eso no está sucediendo. Y estos espacios de participación, nosotros como grupo, como Patrimonio Almagro Boedo, también formamos parte de ese consejo consultivo de la comuna 5. Este, y bueno,、eh, pensamos, digamos, que esa participación, primero que es ficticia, porque、eh, no se está dando la difusión suficiente a esa participación, a reuniones que se están haciendo en cada comuna.、Eh, y son reuniones, primero que son dos reuniones para tratar, digamos, el código de planeamiento en cada comuna. Eh, y son reuniones más de carácter informativo, es decir, son reuniones en las cuales el, gobi en, en el gobierno más que nada informa lo que quiere hacer, pero no,、eh, no pregunta y no consensúa con los vecinos que se acercan, además de hacerlo por el canal que no es el indicado, que son los, los co consejos consultivos. Y además la participación se dio por un amparo, porque una organización、eh, similar a la nuestra, que es el Observatorio del Derecho a la Ciudad, hizo un amparo para decirle al gobierno que esta ley. Como en realidad lo que está legislando e es sobre s la calidad de vida de todos nosotros en un futuro, ya te digo, este código actual tiene 40 años, d e s de acá, 40 años, por ejemplo,、eh, y no estaba pasando por la participación vecinal. Entonces,、eh, el amparo, digamos, el juez falló a favor y entonces el gobierno implementó esta serie de reuniones informativas、eh, al respecto.、Eh... Y bueno, lo que nosotros vemos básicamente es que es un, es, un, es un código. Analizándolo, pudimos tener acceso a los documentos que ellos, que ellos、eh, elaboran. Y es un código que lo que hace, como vos decías, es densificar, digamos. O sea, nuestra comuna,、eh, analizándola por propios datos del gobierno, tiene más del 80% de sus lotes son de uno y dos pisos. O sea que en general, digamos, los sectores más altos de más edificios están bastante concentrados en algunas avenidas, en algunos sectores. Pero、eh, es baja en realidad nuestra comuna, de densidad d e media. Y lo que pretende el gobierno, por ejemplo, es q que u elevar, que sea un mínimo de tres pisos para toda la comuna. Es decir, que la mayor parte de las áreas que se consolidaron como una densidad media o baja se van a llenar de edificios. Esto es lo que ellos llaman, digamos,、eh, completamiento del tejido urbano, que es una palabra ahí muy、eh, rimbombante, pero lo que significa es que, por ejemplo, ¿no? Si hay una cuadra donde vos tenés uno, dos o tres edificios, ellos lo que pretenden es que eso se nivele para arriba. Es decir, que se pueda construir toda esa cuadra de edificios, por ejemplo. n O O sea, todo e lote l puede tener, en Almagro Boedo, podría tener, en caso de aprobarse estos cambios,、eh, desde tres pisos. Claro, algunas zonas, n o otras zonas,、eh, las zonas donde hoy hay uno y dos pisos, se va de tres para arriba. Es decir, zonas donde hoy hay uno y dos pisos o tres, se van a cinco, se van a siete. Eh, las zonas donde hoy por ahí se puede construir alto, pero no están, hay un edificio, dos o tres por cuadra, ahí se llenaría de edificios esas cuadras.、Uh -huh. Es decir,、eh, nuestros barrios, digamos, se densificarían. Y lo que hay que tener en cuenta, que quizás el gobierno no, no lo está teniendo en cuenta, es que, por ejemplo, el dato es que Almagro, por ejemplo, es el barrio más denso de toda la ciudad. O sea, duplica el promedio de la ciudad, el, la densidad que tenemos acá de población. Eh, y la comuna 5 en general es la segunda. Ahora, esto no es un caos, digo ya desde el tránsito, como también de los servicios, porque si no estás cambiando, por ejemplo, tendidos de luz, de agua y demás, y estás trabajando con los mismos caños, los mismos cables, claro, pero、no. densificando más la zona, es un colapso cantado. Caballito ya lo sufrió, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es una de las, de la, de las, este, de, de las quejas que nosotros tenemos, de los reclamos, porque. Por un lado, esto que os decía, saturación de las redes de luz, de agua, que ya tenemos problemas, no es que no, son barrios sin problemas y que se podría, digamos,、eh, fomentar esa, esa densificación. Por otro lado, el tema del asoleamiento, ¿no? Por ejemplo, ya nuestros, nuestras pocas plazas es, son bastante oscuras.、Eh, el tema de la s red e s de transporte, ¿no? El transporte público, pero también los lugares para estacionar, el tránsito. Y también el, el tema del patrimonio arquitectónico, ¿no? También no hay que olvidarlo, nuestra identidad barrial. Eh, histórica como barrios tangueros, si se quiere, y barrios que tienen su historia y su impronta, y que podamos ver en esas casas, en esos edificios, nuestra historia como ciudad y como pueblo. Eso, por supuesto, es tabula rasa lo que quieren hacer. Eh, y otro lado, o lo que decías también de los espacios verdes, ¿no? digamos, de la saturación de espacios verdes. Pensemos, por ejemplo, de acá a 15 años ir a la Plaza Almagro a tomar unos mates y que haya el doble de personas, o ir al Parque Centenario que haya el doble, Plaza de b o e d o que haya el doble. Y nosotros realmente somos el barrio,、eh, Almagro, por ejemplo, el barrio más saturado en cuanto a espacios verdes, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud.、Eh, Postula que entre 10 y 15 metros es el ideal. La ciudad tiene 6, o sea, la mitad, y Almagro tiene 0,4.、Uh -huh. Fíjense el, el, el nivel de, de falta de espacios verdes que tenemos. Ni hablar del derecho al sol, también, Octavio, ¿no? Claro, porque claro, básicamente sí, volvés no, una、sí. ciudad sombría. ¿no? Exactamente, sí. Y, y desde un punto, si querés, también económico, porque、eh, fíjate que、eh, esto va a provocar, digamos, un encarecimiento total de los terrenos, porque, por ejemplo, en un terreno donde hay, hay una casa o un pH, Que entre paréntesis es lo más buscado por, por la gente que, que, que se quiere comprar un departamento, eligen quizás más el pH, hay más demanda de lo que hay de la oferta. digamos.、Uh -huh. este, y lo que hace el encarecimiento de, los, de las propiedades, porque uno d i e voy a quiero comprar una casa o un pH、eh, en, en Almagro, en Boedo, ese pH, esa casa no me la van a vender ya por la cantidad de cuartos que tenga, si tiene terraza, si tiene patio, me la van a v e n d e r Por la posibilidad de lo que se pueda construir ahí. Claro. Entonces, se me lo van a vender como terreno. Eso habla también de un modelo de ciudad, no únicamente de un modelo de negocio para desarrolladores urbanos, inmobiliarias y demás, sino también que lo que estamos viendo ahí es una ciudad expulsiva para un tipo de vida que, aparte, se va a encarecer. Claro, exactamente. Y además, también, ¿no? Este, lo irónico todo esto, porque el gobierno también、eh, se, se ampara mucho en esto de decir, bueno, pero ustedes. Tienen que permitir digamos, de que la gente pueda vivir, entonces que se construya más que, y para que haya más vivienda y que la, más gente pueda vivir en, est, en estos barrios. Que digamos, nosotros tenemos una común, unos barrios bastante céntricos, accesibles, con buena accesibilidad de transporte. Eh, pero lo, lo más irónico de todo es que en realidad no lo necesitamos porque、eh, hay muchísima vivienda ociosa en nuestras comunas. Quiere decir, edificios nuevos que se han construido en estos últimos años, por ejemplo, y que el, la mitad de los departamentos están vacíos. Es、sí, una caja Entonces, de ahorro en ladrillos, digamos. Claro, exactamente. O sea, estamos privilegiando, o sea, estamos, eh, digamos, eh, poniendo sobre, lo, sobre nuestra ciudad que el suelo es un recurso, si lo pensamos como recurso no renovable y escaso, digamos, el suelo. Y lo estamos desperdiciando para que la gente pueda poner, o no la gente, sino unos pocos, digamos, puedan poner sus ahorros en un departamento y es sin habitarlo. Pero aparte, Octavio, perdón, pero me parece que el tipo de construcción que se busca con estos cambios en el código de planeamiento urbano tampoco solucionan las 20.000 personas en situación de calle que, no, obviamente, no, no tienen no, el poder、supuesto. adquisitivo de un departamento en Almagro o Boedo a estrenar, digamos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. O sea, en realidad、eh, hay varias cuestiones que no está solucionando el código, digamos. O sea, esto lo que están proponiendo es un código de planeamiento directamente al servicio de estos intereses inmobiliarios. Y te diría, ni siquiera de los intereses inmobiliarios, de los intereses inmobiliarios más fuertes, porque son las empresas desarrolladoras y constructoras que pueden hacer estos edificios altos, estos emprendimientos, estas torres. Digamos, no es la inmobiliaria de barrio, digamos, no es, no es una empresa PyME que puede hacerse un edificio de 10 pisos. Este, y bueno, lo que nosotros planteamos, digamos, como, como organización, como, como、eh, organización de vecinos, asocia, asociación de vecinos, es,、eh, digamos, que no buscamos detener la construcción, digamos, porque esto también es, es quizás un mito y desde el gobierno también y de algunos sectores. Se nos demoniza quizás a los vecinos porque nos dicen: Bueno, ustedes buscan detener la construcción, son egoístas. ¿no、es lo de siempre, ¿no? Te opones al progreso. Lo mismo que le dicen a las luchas anti-megamineras, por ejemplo. Claro, ¿no? por ejemplo, te opones al progreso, a que esto progrese, o sos egoísta porque no querés que venga gente nueva a vivir a tu barrio.、Mm. Y, y nada más lejano de eso, ¿no? Digamos, nosotros no buscamos ni detener la construcción, que no se pueda construir, pero sí lo que buscamos es que eso se pueda hacer de una forma ordenada, planificada. Y sobre todo consensuada, porque ese es el punto clave, me parece. Consensuada con los vecinos, que en todo caso seremos y somos, digamos, los principales actores, o beneficiados o perjudicados de cualquier obra que se haga en nuestro barrio.、Ay. Sea buena, sea mala, la que, la, los que nosotros, los que la vamos a vivir, esas obras o esas, esos cambios de código, esas leyes, somos los propios vecinos, no es otra persona, o sea, no es la reta. No es el desarrollador que probablemente no viva ni en Almagro ni en Boedo, somos los vecinos de, nuestro bar, de estos barrios. Octavio, un tema que también es fundamental y lo mencionabas, que tiene que ver con los espacios verdes. Pensaba en la efectividad que tiene el gobierno de la ciudad y las gestiones del PRO en general para dar la sensación de que hay más verde, y esto lo hacen por ahí con los canteros del metrobús, o como está ocurriendo aquí a la vuelta de la tribu en Panamá, que ensanchan la vereda, ponen unos macetones y da la sensación de ciudad verde, digamos, pero poco tiene que ver con los metros cuadrados s Eh, necesarios para el oxígeno y también para el esparcimiento. Digo, yo no puedo ir con mi sobrino a jugar una maceta. Claro, no. Y, y fíjate, ¿no? La trampa que hacen, porque ellos, por ejemplo, en sus estadísticas dicen. ...que Han, por ejemplo, duplicado la cantidad de espacios verdes, que han creado tanta cantidad de metros de espacios verdes, pero lo que cuentan como espacios verdes es lo que vos decís: canteros, o por ejemplo, sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, en los puentes que hicieron esas paredes, digamos, donde cuelgan esas macetas, que son muy, muy bonitas, la verdad, pero que en realidad no, no, no me lo cuentes como espacio verde, digamos, porque yo no me puedo ir a recrear y utilizar ese espacio como espacio verde, en realidad es más una ornamentación. De la ciudad que un espacio verde, verde vivible y apropiable por los vecinos.、Eh, y nosotros además tenemos este, espacios, como se ha hecho antes de la gestión del PRO,、eh, teníamos, había ciertos programas de gobierno en la comuna que, si ustedes ven, por ejemplo, algunas esquinas donde había baldíos, se han recuperado algunos espacios verdes. Pienso, por ejemplo, en la esquina de、eh, Moreno y. Boedo o en Belgrano y Boedo. Son pequeñas esquinas, digamos, pequeños espacios que por ahí sirven ante la, ante la, ante la urgencia, digamos, de, de espacios verdes, ante la saturación de estos espacios. Otros espacios donde quizás el vecino pueda acercarse, sentarse ahí un rato. Este, y, pero bueno, esas políticas se han detenido completamente en、hmm. nuestra comuna, por lo menos. Octavio, hablamos de las intenciones en lo que respecta a la comuna 5, de Almagro o Boedo. ¿Lograron ver otras partes del código de planeamiento urbano de otras comunas, de otras zonas de la ciudad? ¿Es todo así en camino a la densidad? ¿O hay otras perspectivas para otras zonas? Sí, bueno, es, es buena la pregunta. El, el, en la ciudad, digamos, pasa más o menos exactamente lo mismo. O sea,、eh, va variando quizás en, en virtud de, de cada comuna un poco.、Eh, en algunas comunas, por ahí nosotros notamos. Bien, Con extrañamiento, digamos que se mantienen algunas zonas、eh, bajas, por ejemplo, algunas zonas de Palermo,、eh, que está ahí, no más cruzando Córdoba, digamos, de Almagro,、eh, se mantiene bajo. Quizás esto tenga que ver también con una、eh, mayor. O menor participación y organización de los vecinos en esos reclamos. digamos... Esa zona, por ejemplo, de Palermo, que te decía, es una zona que hace, vari hace varios años está, está muy combatida, v a i g m o s presentando amparos por, por el retiro de los adoquines, por ejemplo. Está muy c o m b a t i v a en lo que hace a, a, a la lucha, a la pelea por, por, por la ciudad y por, por los espacios públicos. Pero en general, el, la ley es densificar todo, digamos... hasta barrios que vos dirías、eh, acá no hay、eh, ni un edificio, digamos. Eh, meter edificios, digamos. Este, así que barrios alejados, me refiero a Villa del Parque,、eh, Floresta, digamos, barrios que. De casas más bajas en casi su totalidad. Sí, donde la avanzada ya comenzó de todos modos. n o、claro. Si uno ve v i l l a d e l Parque, bueno, tuve, la, mis viejos viven ahí、sí. y viví gran parte de mi vida ahí. La calle Nogoyá, por ejemplo, que era de casas bajas, es impresionante la cantidad de edificios que se construyen y a la par los tipos de vida que llegan. Uno no se niega, obviamente, a convivir con ninguna clase social en particular. Y si alguien tiene mucha plata, tiene mucha plata y quiere tener un departamento a estrenar, fenomenal. Pero de la mano de eso vienen también una serie de comercios que poco tienen que ver con los estilos de vida de otros tiempos. ¿no? Empieza. Claro. Como bodegas de vinerías carísimas, como cosas、claro. ridículas 10 años atrás en esa zona. Claro, bueno, eso es, eso es lo que se llama gentrificación de alguna manera, ¿no? que es el reemplazo de la gente que habita en los barrios más tradicionales y que por esta llegada de, de nuevas personas con un mayor poder adquisitivo、eh, pasa esto, ¿no? se empiezan a modificar、eh, los precios de los comercios, el tipo de comercios, el tipo de. Por ejemplo, bueno, el tema de los alquileres, ni hablar, ¿no? suben los alquileres y la gente digamos, ya no puede vivir en ese barrio tiene que ir a otro. ¿no? Este, y esto pasa un poco en algunas zonas de la comuna. Por ejemplo, en el sur de Boedo tenemos el distrito tecnológico, digamos, que eso está pasando digamos, en esa zona de, típica, bien de, de clase media-baja, te diría,、eh, y ahora están llegando las, las,、eh, las empresas.、Eh, Que, no, no sé, las farmacéuticas, hay、uh -huh. empresas de todo tipo, tecnológicas, que están instalándose ahí, haciendo que el precio del suelo de esos, de esos barrios, de esas zonas, suba, se encarezca, entonces la gente se tenga que ir de ese lugar. Ni hablar de la contradicción de hacer cuatro cuadras por colonia para abajo en esa zona y llegar a la Zabaleta, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, eso también es lo, es lo que también sucede, digamos, de que de alguna manera. Estamos construyendo una ciudad fragmentada en la cual digamos, tenemos ciertos espacios para gente de, de, de mucho poder adquisitivo y cruzando digamos, una vía, una barrera, a veces física, a veces solamente simbólica,、eh, nos encontramos con una villa, un asentamiento. digamos, No hay, hay, no hay una integración real de esas, de esas personas. Sí, de hecho, ni se ve esa realidad, ¿no? Se arma un tipo de circulación. También en esto me parece que va de la mano el metrobús y demás, donde uno tiene muy claro su movimiento de la casa al trabajo llegando de una manera, que la zona de esparcimiento se concentra en determinado barrio. Entonces empezamos a circular de una manera que nos impide incluso hasta ver realidades sociales. Exactamente, bueno, ese es uno de los grandes problemas que, que, que está teniendo la ciudad, en general las ciudades, pero bueno, nosotros lo vemos en el caso de Buenos Aires, de que muchos sectores sociales, digamos, que antes se encontraban. En la vereda, en el transporte público, en, en los espacios verdes, esos sectores sociales distintos, digamos, que tenían distintas condiciones de vida, distintas trayectorias, antes se podían、eh, mirar, conocer y uno podía tener más empatía con el otro, digamos. Ahora eso, cada uno vive más recluido en su, en su propio microcosmos, en su propio mundo.、Eh, Y solamente comparte actividades con las personas de su propio sector social, y esto aplica a todos los sectores sociales. Entonces, me parece que desde l a ciudades, d del e urbanismo, de la planificación urbana, nosotros digamos, deberíamos poder、eh, generar herramientas para que eso no siga sucediendo, digamos, o que de alguna manera suceda menos, y generar espacios de encuentro para los vecinos, para todos los ciudadanos en la ciudad, ¿no? y generar también los espacios de discusión, que es. Que estaría muy bueno que estuvieran abiertos efectivamente a todos los vecinos. Nosotros también pensamos que existe un problema de difusión de esos espacios, que no se difunden lo suficiente.、Eh, pero bueno, tenemos un gobierno que en, en definitiva no los respeta, no respeta. No... Ya no a los centros,、eh, a los consejos consultivos comunales, pero tampoco a sus propios comuneros. Y con mucha capacidad publicitaria, además, para vender otro modelo de ciudad a través de carteles, afiches, spots y cosas que padecemos aquí, incluso al aire de la tribu, ¿no? Claro, por supuesto.、Eh, sí, bueno, ni hablar, ni hablar de, de, de, de lo que sucede con, con, la, con las industrias culturales, con los centros culturales de nuestros barrios, digamos que, dicho sea de paso, con el nuevo código de planeamiento urbano, digamos.、Eh, Mismo la tribu, por ejemplo, pongo el ejemplo.、La、no, somos todos PH. En, sí, sí. En, en una casa, digamos, esa casa, si empieza a tener un valor exorbitante, quizás este, eso ya deje de funcionar. Entonces, digamos, o sea, también las actividades que realizamos en la ciudad, sean centros culturales, sean bares, cualquier actividad, tiene un espacio físico de realización. Y si ese espacio físico va a estar predominado, digamos, va a ser predominante, los edificios y los edificios de departamentos vacíos, Digamos, vamos hacia un modelo de ciudad digamos, en, la, en el cual la calidad de vida de los vecinos va a empezar a, a, a descender, a bajar y se va a perder nuestra identidad, digamos, como, como, como pueblo y como ciudad. Digamos que Buenos Aires se caracteriza ciertamente por ser una de las ciudades más,、eh, con mayor vida nocturna, con, mayor, con una diversidad cultural y de actividades enorme.、Uh -huh. Se pueden hacer un montón de actividades de forma gratuita, o sea, es para todo el mundo.、Eh, y esto, digamos, Ese, con este código, con este tipo de medidas, vamos hacia un modelo en el cual、eh, eso va a ir tendiendo a desaparecer. Hoy hablábamos del operativo PINSA en materia de derechos humanos entre Iglesia y Poder Judicial. Y en este tema también se me ocurría que hay una PINSA entre el Código de Planeamiento Urbano y las políticas de clausura de la Agencia Gubernamental de Control también para espacios culturales. Con lo cual, como que van rodeando de una manera que te mantienen únicamente como a la defensiva y además con la guita corriendo, digamos, n o con esta problemática. Octavio, por último, con esto que hablábamos de la circulación de tipo mercantil muchas veces de nuestras vidas y querer oponernos a ese modo de vida, como gran conocedor que sos del patrimonio de la Comuna 5, no. Vale que digas el frente de la tribu, que ya lo conocemos, pero que nos recomiendes un punto de esta zona, Almagro-Boedo, para la gente que está escuchando en el barrio y que pueda mirar de manera distinta algún lugarcito del barrio. Bueno, es que me, me obligás, me pones en un compromiso, te voy a decir, ¿eh? porque si digo, si digo alguno de Almagro, los de Boedo me van a venir a buscar.、Si、uno、no、y uno. Ves, este, bueno, hay una zona particularmente que a mí me, me parece muy, muy interesante, digamos, que es la zona de. De, de, la, de la Basílica de San Carlos, pero los alrededores sobre todo, ¿no? que se ha, se ha conformado ahí como una zona muy tranquila, digamos, en el medio de la ciudad,、eh, donde tenés el pasaje San Carlos, por ejemplo, si no lo conocen, es, es muy bonito para ir a visitar, o esos de los alrededores, la Avenida Irigoyen,、eh, o por ahí, ahí los, las zonas de, cercanas a la vía, a la vía del tren, ¿no? ahí donde está más o menos. Para que se a una idea por la zona de i m p a digamos, hay bastante, un patrimonio muy interesante para descubrir. Gracias, Octavio, por este contacto y obviamente seguimos ahí charlando de todo esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y déjame meter solamente un cachito de nuestra página de Facebook que nos puedan encontrar en Patrimonio Almagro Boedo si nos buscan o si nos quieren mandar algún mail,、eh, patrimonioalmagroboedo.com, porque la, la verdad que necesitamos defender、eh, nuestros barrios y, y nuestra calidad de vida. Actual y futura, más que nunca, y necesitamos ser muchos más. Buen día, Octavio. Muchas gracias a ustedes.